Estamos en comunicación con Juan eh, Millaqueo, que está con nosotros en comunicación, que, bueno, que eh, tiene novedades sobre esto, el nodo, el cóndor, donde, bueno, con Cotrambi están yendo así el reciclado, allí el reciclado, así que, bueno, queríamos conversar un poquito para tener novedades allí de primera mano. Mari Mari, la mueren. Mari Mari, gente, ¿cómo andan? Karina Camila, están ahí ¿no? recorriendo con el móvil, el cóndor y eh, sí, como móvil imaginario y eh. claro. nosotros nos vamos así desde acá nos trasladamos sí. <risa> <¿Hola>? así que <risa> bueno sí como contaban ahí eh, nosotros acá en el cóndor eh, Debo haber tenido unas reuniones con con la cooperativa contrambi donde eh, se visualizaba eh, la problemática que hay con el tema de los residuos y la basura que se genera en el cóndor no Uh -huh. y en base a eso conformamos un grupo de jóvenes que viven en el cóndor, que están en, en, ahí en el balneario y con identificando, bueno, esta problemática eh, la importancia que tiene el lugar no eh, que, que está ubicado el balneario que es un estuario, donde hay un, la colonia de lobo eh, más grande del mundo eh, y bueno, y esto en el medio que es el tema de los residuos que se generan, no tanto de los que habitamos en el cóndor como la gran afluente de visitantes que van, ¿no? En temporada y durante el año. Así que, bueno, pudimos concretar, ponernos de acuerdo y empezar a delinear algunas acciones, ¿no? Que que lleven a, a una cultura de, de tener prácticas más amigables, ¿no? Con el medio ambiente, con la naturaleza, que se vayan creando hábitos y conductas que, que tiendan a, a a esto que como sociedad eh, vayamos eh, comprometiendo, ¿no? sobre todo el tema de la basura y los residuos. Juan, ¿qué tipo de acciones eh, tienen previsto llevar a cabo y, y qué expectativas hay también respecto de eh, la, la colaboración ¿no? y la recepción de la comunidad de allí de, de La Boca con esta iniciativa? Eh... Las acciones que tenemos nosotros por el momento son el, el trabajo de acopio y recolección y, y dejar eh, condicionados para que las personas puedan seguir introduciendo en los puntos verdes, que hay dos uh -huh. en el cóndor que están en la costanera, están uno al lado de, de lo que es eh, turismo, el otro está al lado de lo que es deporte en la costanera, que tienen ellos ahí una... Una, un pequeño edificio, uh -huh. y ahí nosotros lo que hacemos es ir monitoreando para que luego, una vez que estén más o menos llenos y no se sature eso de los residuos, vamos y los ponemos en bolsones, los dejamos a condicionar y acomodados, porque después viene el camión de Cotrambi, y nosotros ahí lo subimos para que vayan al tratamiento final en la planta Girsu, donde están los demás compañeros, que hacen una, clasi una nueva clasificación uh -huh. de todo esto para luego ser vendido la recepción que hay en el en el, en el, en el condo la verdad que es eh, se nota porque lo, lo, los contenedores los puntos verdes están están eh, repletos ¿no? Uh -huh. hay buena predisposición, la gente los clasifica, uno de los que observa es que la gente mayor por lo general cuando baja son los que más tienen eh, incorporado estos hábitos, después hay otro punto que es que está en el artesano, que ahí se introducen solo botellas y tapitas, uh -huh. Y después está la intención, dentro de muy poco, abrir tres puntos verdes más para poder hacer este tipo de trabajo. Después está eh, el punto más crítico, que son los contenedores, que son como bateas de esas de hierros que hay, sí. que son cinco o seis puestas atrás del barrio Primero de Mayo, lindero, lindero con el pueblo nuevo, que esos son contenedores donde es un lugar de acopio, ¿no? que ahí está más destinado a, a residuos como todo lo que tiene que ver con escombros, ramas, chatarra. Claro, y que había, digamos, es, ahí cierta preocupación, ¿no? Porque eh, se había como desvirtuado un poco el, el uso de esos contenedores. Claro, al no haber, eh, creo que no hay información ni posibilidad de acercarse a, a las personas, que uno de los trabajos también que se coordina, quizás si que se hacen con los compañeros acá en el cóndor. Sí. Ellos salen a repartir folletería, se hablan, de hecho también, estando en el lugar, a nosotros nos permite conversar con las personas para llegar a esta, a esta forma de poder utilizar estos contenedores para que nuestro trabajo de recicladores sea más sencillo. Si claro. las personas van en el contenedor donde se deben poner escombros, se ponen escombros, ya se sabe que eso va a tener un destino. que si en el otro se ponen solo las ramas y en el otro se ponen solo lo que tiene que ver con, las, con los cortes de, de, de, de pasto, porque las personas... Hay muchos muchos trabajadores que hacen ese tipo de servicio en el cono, en jardinería. Entonces, si eso se pone en un lugar, de, en un solo contenedor, no hay no hay problema, problema claro. es cuando ya se empiezan a mezclar residuos domiciliarios en bolsa, porque esa tarea la realiza eh, Contravili eh, cuando viene con su camión a hacer el recorrido, ¿no? Uh -huh. Ahí no deberían ponerse materiales como una bolsa que tiene hierba, aceite... Animaes muertos res, y todo lo que tiene que ver con la pesca, porque también hay actividades dentro de la boca que tienen que ver con esto no la pesca, no entonces pero claro. dice pesca y no se sabe qué hacer con eso y bueno se irán estos contenedores esa es la parte más crítica sería no para poder hacer un buen abordaje sobre ese lugar en particular y ordenarlo y tener eh digamos que no, que no se susciten cosas que después eh, se se desvirtúa no terminan siendo como pequeños basurales abiertos, ¿no? eso no sería claro. un basural. ¿Se ve el, el avance de la concientización, eh, esto de, de de la basura, de ver también en sus casas, no de poder tirar por un lado los orgánicos, los plásticos, o la gente todavía falta? No, no, eso sí se ve mucho, lo que sí es esto, que por ahí hay que entender que cuando Potovili hace su servicio de recolección, ellos mezclan, ellos claro. todo lo que se... Ve. ...esa copia en ese camión termina siendo relleno... vas a ser enterrado en algún lugar... Eh, ...lo bueno sería que las personas tengan en, su, en sus hogares... ...en su domicilio... ...empezar a trabajar, a conversar estos temas... ...entre ellos y empezar a separarlo ...y después tomarse el trabajito de ir y llevarlo a los puntos verdes... ...que están ubicados en, en los diferentes sectores del pueblo... ...y ahí ya empezar a hacer una, una primera separación... ¿no? ...en el cartón, el plástico por un lado... Y cuando hablamos de plástico no solo son las botellas, sino también son todos los envases, ¿no? De galletitas, de fideos. Todo eso va al plástico. Las latas latas en generales de cerveza, latas de, de, de lo que uno usa, de desodorante. eso también, latas de, de arveja. eso va separado. En lo posible limpio, enjuagarlo un poco. Y eso va, el vidrio también, ¿no? Botellas, en lo posible que no estén rotas. Y si están rotas las en cajitas porque a nosotros nos facilita el trabajo eso no, nos posibilita que no nos lastimemos y bueno y eso y el cartón lo mismo eso así está dispuesto en los, en los puntos verdes esa tarea si se puede realizar en la casa y luego llevarla a los, a los puntos verdes es, es eh, así estamos eh, logrando el objetivo no la gente tiene conciencia sobre todo los niños la gente mayor los niños la enseñan a los padres que se trabaja y se sabu en la escuela, en los espacios comunitarios que hay en el barrio también se trabaja este tema de la basura. Hace poquito estuvimos en, en San Javier y San Javier tiene una particularidad que tiene humedales muy cerca del escuela y mediante un trabajo de la, de las trabajadoras de salud con todos los chicos que viven en barrio lograron formar una, una patrulla ambiental que se encargan de esta tarea hermosa y ellos lograron creo que todas aquellas personas que conocieron los humedales eran basurales Estaban llenos de basura. Y ellos lograron limpiarlo y lo volvieron a, a, su, a lo que eran, numerales, ¿no? Y la gente empezó a, a no a seguir tirando basura. Y empezar a trabajar esto porque también existe una seccional de Cotrami que trabaja el tema de la clasificación de la basura. Bien felicitaciones juan por esto y felicitaciones también a, a los pibes a los, a los niños niñas de allí que que tan tanto bien nos hacen no así que bueno a seguir entonces concientizando y, y bueno eh, felicitaciones nuevamente te mandamos un abrazo juan eh, y hasta la próxima bueno eh, gracias a ustedes bueno esto es posible gracias a, a todo el conjunto de las personas nosotros ellos todos los que de una manera eh, se toman esta tarea de cuidar eh, el medio ambiente esté más saludable que la boca así que bueno fue Caial fue Caial Juan Millaqueo charlando aquí con nosotras bueno el no